tiene su religión y se aferra firmemente a lo que considera mandamientos serios. ¿Le gustaría tener la influencia para obligar a sus familiares y vecinos a seguir esa misma religión? ¿Le agradaría si su vecino quisiera imponerle por la fuerza a que usted siga la religión que él sigue? Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera el estudio del Evangelio de Marcos y considera este tema. de su serie sobre En Busca del Salvador, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para decirnos más de su mensaje, ¿Es su fe una bendición o una carga? Quiero agradecerle por acompañarnos hoy al continuar nuestra consideración del tema ¿Es su fe una bendición o una carga? Pero antes de pasar a nuestro estudio, quiero recordarle que puede profundizar su estudio de cada uno de estos mensajes ordenando la guía de estudio correspondiente, En busca del Salvador. Mientras toma tiempo para considerar la palabra de Dios por sí mismo, descubrirá mucho más de lo que podemos incluir en el tiempo limitado de este programa radial. De modo que este recurso no solamente le servirá para volver a considerar o recapitular lo que oye en el mensaje radial, sino que también le ayudará a estudiar más y a mayor profundidad. Póngase en contacto con Momento Decisivo para recibir toda la información que necesite para ordenar estos recursos. Así que, pasemos a la conclusión de nuestro estudio del tema, ¿eso fue una bendición o una carga? Así que se inventaron todas estas cosas externas que se exigían unos a otros, ninguna de las cuales brota de las escrituras. El comentarista William Barclay dice, en el día del sábado todo trabajo estaba prohibido y sanar era trabajar. La ley judía era muy definida y detallada en cuanto a esto. Se podía brindar atención médica solo si la vida corría peligro. Ahora noten." el personaje en nuestro relato tenía una mano seca no estaba a punto de morirse debido a esa mano seca y estos son unos cuantos ejemplos se podía atender una infección de la garganta si una pared se caía sobre alguien suficiente sería retirar los escombros para ver si estaba vivo o muerto si estaba vivo se podía ayudarle si estaba muerto tenían que dejarlo ahí hasta el día siguiente no se podría atender una fractura No se podía echar agua fría sobre una mano o pie dislocados. Una cortadura en un dedo se podía vendar, pero solo ponerle un vendaje y no algún ungüento. Eso es decir que en el mejor de los casos se podía hacer algo para que una lesión no empeorara, pero no se le debía tratar como para mejorarla, porque de hacerlo, se estaría trabajando en el día del sabbat. <ríe> Pueden creerlo. Qué triste es como esto se refleja en este relato. Simplemente dé un paso hacia atrás. Mire este episodio desde unos 10,000 metros de altura, por así decirlo. Aquí tenemos a estas personas en el Sabbat y están en la sinagoga. Hasta aquí, todo bien. Se han reunido para adorar y oír la palabra de Dios. En lugar de eso, están tramando contra el Señor Jesús. Estos fariseos eran tan estrictos para observar todas estas tonterías. que estaban violando lo más importante de todo. Así que ahí tenemos el público de Jesús. Note, en segundo lugar, la audacia de Jesús. Me encanta esta palabra. Jesús es audaz. Dice en Marcos 3.3, Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ahora, Permítame ponerles el escenario. Al ir a una sinagoga en los días de Jesús, usted no entraba en un salón en donde hay una plataforma al frente y una serie de bancas de cara a la plataforma, ¿no? Las sinagogas eran primordialmente espacios vacíos y en el perímetro de la sinagoga había bancas de piedra. Así que si usted entraba en la sinagoga, tomaba asiento en algún lugar en el perímetro y el centro de la sinagoga era espacio vacío. En ese día en particular, cuando el hombre con la mano seca llegó a la sinagoga y Jesús estaba ahí, Jesús le vio antes de que empezara la reunión. Y si Jesús hubiera sido como nosotros, me imagino que habría dicho, oye, ¿qué tal si pasas por la casa de Pedro después de la reunión de hoy y veré si puedo hacer algo con tu mano? Pero Jesús no hizo eso. ¿Sabe por qué? Porque era audaz. En medio de la reunión, cuando todos estaban sentados en una especie de círculo, Jesús se dirige al hombre que tenía la mano seca y le dice, «Tú, pasa al frente y ponte de pie aquí». Y en tanto que el hombre se quedó parado ahí, antes de que Jesús hiciera algo para sanarle, les hace una pregunta a los fariseos que estaban presentes, les dice, «¿Está bien sanar en el sábado o es mejor matar?». Y los fariseos no tuvieron que decir. ¿Cuántos saben que cuando uno tiene un debate... ¿Se puede decir con bastante certeza que se ha ganado cuando nadie puede responder algo? Cuando Jesús ha terminado, los ha desarmado por completo, los ha puesto contra la pared, quiero decir, si dicen que no es lícito sanar en el sábado, estarían admitiendo que la ley prohíbe hacer un bien. Y si dicen que es lícito sanar en el sábado, simplemente estarían socavando todas las adiciones a la ley hechas por el hombre. Sanar es salvar una vida, no sanar, equivale a matar. Y el silencio ese día fue mortal. Dice que se interesaban más por su tradición que por su prójimo. Tienen más ganas de derribar a Jesús que de restaurar la mano inútil del hombre y el público de Jesús y la audacia de Jesús. Y aquí tenemos algo que no se esperaría en un escenario como este, el enojo de Jesús. Noten Marcos 3.5 Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Este es uno de los pasajes de emociones más fuertes en lo que tiene que ver con la vida de Jesús que hallará en el Nuevo Testamento. Hasta donde yo sepa, el único episodio más fuerte que este es cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní y ora. La emoción lo llena. La Biblia dice tres cosas en cuanto a Jesús en este momento. Dice que se enoja, que se entristece Y se preocupa por la dureza del corazón de la gente. Nada ha sucedido todavía. Recuerden tener esto en perspectiva. El hombre está parado en medio de la sinagoga. Jesús ha hecho la pregunta. Ellos no tienen respuesta. Y la Biblia dice que Jesús está leyendo sus corazones. Él sabe lo que hay ahí. La Biblia dice que vio las prioridades alrevesadas de ellos y la realidad de lo que estaba sucediendo en la vida de ellos y se enojó. La palabra griega que se traduce con enojo quiere decir que en realidad estaba lleno de enojo ardiente. No solo se enojó, sino que se entristeció. Le partía el corazón mirar a estos que aducían seguir a Dios y que eran personas religiosas, pero se preocupaban más por sus trivialidades teológicas favoritas que por este pobre hombre que necesitaba ayuda del maestro. E hizo que Jesús se enojara. ¿Cuántos saben que hay una indignación justa? Eso es lo que tiene lugar aquí. Así que tenemos el público de Jesús, su audacia, su enojo y noten la acción de Jesús. Siguiendo la lectura en Marcos 3.5 leemos, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Después de aquel breve diálogo entre Jesús y sus detractores, él fija su vista en el hombre y le dice, hijo, extiende tu mano. No le dijo, Ve a lavarte en el estanque. No dijo, aplica algo a tu mano, simplemente le dijo, extiende tu brazo. Y ese acto de obediencia fue un testimonio de la fe del hombre, porque no tenía ninguna fuerza en su brazo. ¿Cómo voy a levantar mi brazo? Mi mano está seca. Pero cuando Jesús le dice a uno que extienda la mano, la extendemos. Y él la extendió. Y la Biblia dice que cuando lo hizo, su mano fue restaurada como la otra. El hombre quedó milagrosamente sanado y todos lo sabían y nadie podía decir nada al respecto porque Jesús había desbaratado la base de la argumentación de ellos. Había sanado a este hombre en el Sabbat. Y de nuevo, vemos el principio que Dios quiere que veamos y es que es más importante preocuparnos por las necesidades de las personas que dar un paso al frente y ponerse a discutir sobre alguna minuciosidad teológica favorita. y eso es lo que hacemos a veces pensamos que el cristianismo tiene que ver con cuánto sabemos qué clase de argumento podemos usar en contra de este grupo o de este otro grupo o del de más allá el verdadero cristianismo no es cuánto uno sabe es lo que uno hace con lo que sabe y si usa o no usa ese conocimiento para mostrar compasión y amor a otros no hay duda de que en los días que tenemos por delante muchos Muchos estarán sin esperanza, mucho más ahora de lo que nunca antes haya visto, hasta donde puedo recordar. Se ve eso por todas partes y no se puede ministrar a todas las personas. Pero pienso que este pasaje es una buena introducción en cuanto a esto porque en tanto que no podemos ayudar a todos, siempre hay en alguna parte alguna persona a quien podemos ayudar. Y si le pedimos al Señor en oración, al principio de cada día, «Señor, en algún lugar este día voy a encontrar a alguien que Tú quieres que ayude. Muéstrame quién es y dame el valor para hacerlo». No trate de ayudar a todos, pero no use el hecho de que no puede ayudar a todos para no ayudar a nadie. Asegúrese de que su fe tiene la clase de realidad que, cuando el Señor le habla al corazón, usted hace algo al respecto». La mayoría de nosotros, ustedes aquí presentes y los que están oyendo por radio o televisión, gozamos de grandes bendiciones. Y la razón por la que somos bendecidos es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Así que, esta es la pregunta. ¿Tiene su fe el propósito de ser una carga para otros o de ser una bendición? Lea de nuevo este relato. Lo que Jesús está diciendo en este episodio es no te quedes sentado para discutir en cuanto a cosas que no determinan ninguna diferencia. Usa la fe que Dios te ha dado para hacer un canal, para ayudar a otras personas. Y eso es lo que Él les instruyó a hacer. Pienso que nos está dando la misma instrucción a nosotros. Ahora, habiendo expresado eso, habiendo visto este público y la audacia del Salvador y el enojo de su reacción, y luego su acción para sanar al hombre. Ahora noten los adversarios de Jesús, Marcos 3.6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Por cierto, ¿en dónde aparece el relato de la crucifixión en el Evangelio de Marcos? ¿Capítulo 14? No, empieza en el mismo capítulo 3, porque aquí se nos menciona que empiece el complot para matar a Jesús, justo en este pasaje. La Biblia dice que cuando Jesús terminó de desbaratar la argumentación de estas personas con una sonrisa en la sinagoga ese día, Él salió. Los fariseos también salieron y convocaron una reunión con los herodianos. Permítanme decirles quiénes eran los herodianos. Representaban al rey Herodes, que gobernaba a los judíos. Tenemos al rey Herodes el Grande en la historia y luego Herodes Antipas. que era quien los gobernaba. Los judíos detestaban a Herodes, los fariseos detestaban su nombre, pero no es interesante. Su odio por Jesús era tan ardiente que unieron sus manos con los detestados herodianos y juntos, ambos grupos, los seguidores de Herodes y los fariseos, se reunieron y dijeron, tenemos que librarnos de este hombre. La palabra que se traduce destruirle es una palabra griega muy fuerte, ¿Qué significa destruir en lo absoluto, matar. ¿Saben que hay algo que es fuerte lo suficiente como para hacer amigos a los que son enemigos? ¿Saben lo que es? Un enemigo común. Si usted haya a alguien que es un enemigo común, pueden unir las manos con los que antes ni siquiera se hablaba. En este relato, el enemigo común predominante para los herodianos y fariseos era Jesús. Así que decidieron, tenemos que matar a este hombre. ¿Por qué? porque había desbaratado su zona de comodidad, había socavado su santurronería y había hecho que se vieran tal como eran. Y no les gustó el cuadro. Así que en lugar de lidiar con su propia situación, decidieron eliminar al acusador. Y desde ese momento, Jesucristo viviría bajo la sombra de la cruz. A donde quiera que va, él es el blanco. En todo lo que hace, lo están acechando. Y en última instancia, su propia afirmación de ser el Señor del Sabbat, lo que lo puso en la mente de estas personas como alguien que aducía ser Dios, que en verdad lo era. Y esa afirmación fue lo que hizo que lo clavaran en la cruz. Ahora que hemos considerado estos relatos, al permitir que esto penetre en nuestra alma, este es un par de cosas que hay que recordar. Para los fariseos, la religión era un ritual Significaba obedecer ciertas reglas y leyes y regulaciones. Pero para Jesús, la religión era servicio. Para Jesús, el amor a Dios significaba amar a los seres humanos. Para Jesús, el ritual era irrelevante comparado con el amor y la acción. Para Jesús, lo más importante en el mundo no era el desempeño religioso correcto, sino la respuesta espontánea al clamor de la necesidad humana. Jesús dice, «¿Quieres mostrarme tu fe real?» No me digas lo que sabes, muéstrame lo que haces. ¿No es así en todo el Nuevo Testamento? Visita a las viudas y a los huérfanos y los que están en la cárcel. Haz las cosas que nadie más hace. Haz las cosas que no son naturales hacer, porque el Dios Santo está en tu corazón, motivándote con su amor para que expreses amor a otros. ¡Qué maravilloso recordatorio es esto para nosotros! ¡Qué maravillosa enseñanza es esta para nosotros! que la mejor manera de usar las cosas sagradas es usarlas para ayudar a otros. La única manera de darle a Dios es dar a otros. La única manera de honrar al Señor en realidad es rendirle honor en las relaciones personales con otros. Ahora, para terminar este pasaje, quiero contarles un relato de Navidad. Mi esposa se pone a preparar la celebración de la Navidad con mucha antelación. Y a ella le encanta este relato. tengo que decirles que no es necesariamente un relato de la Biblia. Aunque tiene algo de verdad bíblica que pone el escenario, pero es una fábula, es un relato que alguien escribió. No es verdad en el sentido de que la Biblia es verdad. Así que no lo busquen en Lucas ni en ninguna otra parte porque no está ahí. Pero es un relato maravilloso. Y si escuchan, captarán el punto Este encantador relato se refiere al cuarto hombre sabio. Ahora, permítanme decir que si les preocupa eso, en realidad no hay manera de saber que eran solamente tres reyes magos, como se les llama en el vocabulario popular. Decimos que eran tres porque hubo tres presentes. La Biblia no dice que fueran tres, ni tampoco la Biblia da sus nombres, pero vamos a dárselos. Como saben, bien pudieran haber sido dos sabios, Y no estoy tratando de destruir su pesebre, sino que estoy tratando de decirles que la Biblia no nos dice que fueran tres sabios. Simplemente dice que le dieron tres presentes. Y nosotros damos por sentado que cada sabio le dio un regalo, pero voy a tomarme algo de licencia y a añadir un cuarto. Así que voy a darles el relato del cuarto mago. Se llamaba Artaban. Se dispuso a seguir la estrella y tomó consigo un zafiro, un rubí y una perla de gran precio. Su propósito era llevar estos regalos y dárselos al rey que había nacido. Iba deprisa para reunirse con sus tres amigos, Gaspar, Melchor y Baltasar. Y debían reunirse en un lugar convenido. El tiempo apremiaba, así que le habían dicho que si no llegaba tiempo tendrían que irse y él debía seguir solo. De repente, vio a una figura en el suelo por delante. Era un viajero que había caído con fiebre. Si se quedaba para ayudar al hombre, llegaría tarde. Pero se quedó. Ayudó al hombre para que sanara. Ahora estaba solo y tenía que conseguir camellos y portadores para que le ayudaran a cruzar el desierto porque había perdido a sus amigos y la caravana. Así que tuvo que vender su zafiro para conseguir los camellos que necesitaba debido a que había ayudado al hombre. Estaba muy triste porque había atesorado el momento en que le daría ese zafiro al nuevo rey y ahora... Este nuevo rey nunca vería esa joya. Así que siguió su viaje y a la larga llegó a Belén. Pero de nuevo, ya era demasiado tarde. José, María y el niño se habían ido. Entonces vinieron los soldados que estaban cumpliendo la orden de Herodes de matar a los infantes. Artabán estaba alojado en una casa en donde había un pequeño, a quien había llegado a querer. Oyó a los soldados golpear fuertemente la puerta y los llantos de las madres que sufrían Se podían oír por toda la ciudad. Artabán se puso en la puerta, alto y serio. Tenía un rubí en la mano. Y cuando el capitán llegó, Artabán lo sobornó con el rubí para que no entrara. Así salvó al nene. Y la madre rebosaba de gozo. Pero el rubí había desaparecido. Y Artabán se entristeció porque había querido darle ese rubí a su rey. Ahora el rubí también se había ido. Por años, Artabán fue de un lado al otro buscando al rey. más de 30 años después volvió a Jerusalén. Había una crucifixión ese día y cuando Artabán oyó que este Jesús a quien iban a crucificar era una persona tan maravillosa, se dio cuenta que una vez más había llegado a estar cerca del rey. Así que fue al Calvario. Todavía tenía la magnífica perla y pensó que tal vez con esa perla podía comprar la vida del rey. Por la calle, camino al Calvario, llegó una joven huyendo de un grupo de soldados mi padre está endeudado gritaba y me están llevando para venderme como esclava para pagar la deuda por favor sálvame por favor sálvame y Artaban titubió. con tristeza sacó su perla y se la dio a los soldados y compró la libertad de la muchacha ella fue salvada y de repente los cielos se oscurecieron y hubo un temblor un ladrillo que caía le golpeó en la cabeza y él cayó al suelo semiinconsciente. la muchacha recibió la cabeza sobre sus rodillas y de repente sus labios empezaron a moverse en voz baja casi en silencio con tristeza dijo no es así señor mío porque cuando te vi con hambre y te di de comer o con sed y te di de beber o cuando te vi forastero y te recibí o desnudo y te vestí cuando te vi enfermo en la cárcel y te visité Por 33 años te he estado buscando, mi Señor, pero nunca he visto tu rostro, ni te he ministrado a ti, mi Rey. Y luego, como un susurro que venía de muy lejos, vino una voz dulce y suave que dice, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y Artaban sonrió al morir, porque sabía que el rey, en efecto, había recibido sus presentes. ¿Cómo adoramos al rey? ¿Le adoramos conforme a la palabra de Dios, en espíritu y en verdad? ¿Cómo servimos a nuestro rey al servir a otros? al tomar ese amor que hemos recibido del Dios Todopoderoso y permitir que ese amor se desborde de nosotros y por nosotros a las vidas de los que nos rodean y que lo necesitan. Y al llegar al final de estos relatos bíblicos, uno llega de manera muy contundente a esta verdad, en tanto que la Biblia nos dice que hay solo un camino a Dios. Hay dos maneras en que las personas tratan de llegar a Dios. Una es la manera de Dios... por fe en su Hijo Jesucristo y la otra es el camino del hombre tratando de ganarse el favor de Dios haciendo cosas buenas y cumpliendo largas listas de reglas y restricciones haciendo todo lo que uno piensa que hará que Dios le ame es como el Sabbat el mundo dice haz todo lo que puedas y podrás tener tu Sabbat y Dios te amará la Biblia dice no El sábado que tienes es Jesús, es debido a que descansas en él y todo es tuyo porque viene de Dios y puedes servirle debido al amor y gratitud que hay en tu corazón. El cristianismo es una relación personal. El cristianismo dice Dios te ama, envió a su hijo para morir por ti en la cruz. Ahora recibe su amor y pasa el resto de tu vida proclamándolo a otros. Hay dos caminos. La Biblia dice que hay un camino que le parece recto al hombre, pero su fin es la muerte. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ven al Padre por mí. Toda persona que me está oyendo, en este salón o por radio, está un, en un camino o en el otro. Usted está, bien sea en el camino con Dios por Jesucristo, regocijándose en la oportunidad que tiene para vivir su vida en amor, O está en el sendero de tratar de alguna manera de ser bueno lo suficiente a fin de estar en buena relación con Dios. Le sugiero que deje ese camino errado. No le lleva a ninguna parte. En última instancia, le llevará a la muerte y separación de Dios. Reciba la gracia de Dios en su vida hoy. Como hemos aprendido, La verdad bíblica que enseñó el Señor Jesucristo no siempre es lo que representantes de una religión dicen que es. La fe bíblica genuina, tal como lo hemos visto en estos pasajes del Evangelio de Marcos, no tiene el propósito de ser una carga para usted, sino una bendición. Y, de igualmente, no debe ser una carga para otros, sino una bendición. Antes de despedirnos hoy, Aprovecho una oportunidad más para recordarle que tenemos la guía de estudio que acompaña a esta serie. Es un estudio lleno de información bíblica y se lo enviaremos a su domicilio tan pronto como recibamos su orden. Así que póngase hoy mismo en contacto con Momento Decisivo para ordenar este recurso. Puede ordenarlo también en nuestro sitio web momentodecisivo.org. También tenemos el conjunto de discos compactos y puede ordenarlos. Puede conseguir todo el conjunto de recursos que le ayudarán a compartir la información en sus grupos pequeños de estudio bíblico, en sus clases de estudio bíblico o donde quiera que usted enseñe la Palabra de Dios. Tratamos de proveer material que sea útil y que realmente pueda captar esta verdad para su gente y ponerlas en su propio corazón. El día de mañana comenzaremos nuestra consideración del tema «Cómo vivir bajo presión» y el viernes. Consideraremos la segunda parte de este mensaje. Luego, el lunes, empezaremos a considerar el tema ¿Hay un pecado que Dios no pueda perdonar? Consideraremos ese tema en la edición de Momento Decisivo el día lunes y concluiremos ese mensaje el día martes. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por sus oraciones y por su respaldo. Gracias por acompañarnos cada día en esta estación, en el Ministerio de Momento Decisivo. Les habló.